Estamos en el programa 360 Radio de El Radio Cartón transmitiendo desde el Barrio Chino de Guanatos, Jalisco, México y queremos invitarlos al Festival del Libro Cartonero que se llevará a cabo en Lima, Perú, del 24 al 28 de febrero. Inicia el día 24 con la ceremonia inaugural Donde participan Carlos Herrera, director del Centro Cultural Inca Garcilaso, Alejandro Neira del Ministro de Cultura, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, Christopher Csevich Arriaga, gerente de Educación y Deportes de la MML, Liu Benka, Obrenovic Jefa de la Gran Biblioteca Pública de Lima Esta ceremonia inaugural se llevará a cabo a las 4.30 pm Horario de Lima, Perú Y se llevará a cabo por la plataforma Facebook Live A las 5.15 de la tarde tenemos la presentación de los libros Una decisión equivocada de José Ángel Flores Cueva de quinto grado, Sonia Caravedo. Todo Cambia en mí, de Brígida Carol Morena. Félix, de cuarto grado, Liz Félix. A las 6 p.m., presentación del proyecto La Cápsula del Tiempo, de Teresa Wilmemont. Con Erika Chalán, Ruta y Leyenda Chile. Rodrigo Chiles y Karen Peñalosa. A las 7 p.m. habrá un conversatorio, el libro cartonero en medio de la crisis sanitaria mundial, alcances y límites, donde participan Hugo Godoy Martínez, de Nuestra Señora Cartonera de Chile, César Antonioli, la vieja zapa cartonera de Chile, Diego Mora, Universidad de Costa Rica, Wellington, José de Melo, Mariposa Cartonera de Brasil, y Modera, Jaime Vargas Luna, Universidad Mayor de San Marcos, Perú. El conversatorio se llevará a cabo a las 7 p.m. horario de Lima, Perú, por la plataforma de Facebook Live. el miércoles 24, tendremos este conversatorio a las 7 p.m., donde participan Hugo Godoy, César Antonieli, Diego Mora, Wellington, José de Melo y modera Jaime Vargas. Para terminar eh, este día de de inicio del Festival del Libro Cartonero habrá un concierto del grupo Inspiración Criolla a las 8 p.m. Vamos a continuar este hablando del Festival del Libro Cartonero y dando a conocer el programa por Radio Cartón. Tarde de viernes en febrero de 2021. Nuevamente nos encontramos. Sergio, como siempre, un gran abrazo a la distancia. A veces deseamos intentar una caminata que nos lleve a un lugar caro en donde nos sintamos tranquilos, inspirados, y pues eso exactamente haremos para llegar a San Ángel, que por sus características naturales y de bondadoso clima, fue escogido en la segunda mitad del siglo 18 por las familias adineradas de la capital, para edificar sus residencias de campo, según ellos, para cambiar de aires. El primer conde de Revillagigedo solía frecuentar este lugar, en el siglo XIX, San Ángel conservó su tranquilidad campirana. La Marquesa Calderón de la Barca elogió este hermoso sitio y describió algunas de sus costumbres y tradiciones en su libro La Vida en México. A fines de ese siglo, el lugar comenzó a transformar su fisonomía de pueblo para integrarse a la mancha urbana. Sin embargo, San Ángel sigue ofreciendo al visitante encantadores y apacibles rincones, tales como la Plaza Federico Gamboa, nombrada así en reconocimiento a uno de los escritores sobresalientes de este país. Fue diplomático, periodista, escribió varias obras, pero por la que es reconocido es por la novela titulada Santa. Curiosamente, él, siendo católico, creyente y ferviente, escribe esa historia que se refiere a una prostituta y esa misma obra le permite vivir a él y su esposa en una situación económica inmejorable. Un pequeño gusto de piedra de este autor sigue observando el paso de más historias y más vida. Cerca de ahí se ubica la pintoresca capilla de San Sebastián, mejor conocida como Chimalistac, que, no obstante su sencilla apariencia, es un ejemplo vivo del estilo barroco. Es famosa por su belleza, lugar en donde se han celebrado las bodas más elegantes de la ciudad, así como otros eventos igualmente elegantes. Se han filmado películas, se han realizado grabaciones de telenovelas, etc. A una cuadra más o menos se encuentra el Parque de la Bombilla, lugar en donde fue asesinado Álvaro Obregón. Justo ahí se levantó un monumento inaugurado en 1935, en cuyo interior se llegó a observar parte del brazo y la mano que perdió este personaje en la batalla de Celaya. Encontramos también el templo y exconvento del Carmen. Su enorme huerta llegó a tener 13.000 árboles frutales. Actualmente es uno de los museos más visitados de esta ciudad. Si alguien ha escuchado la frase me traen por la calle de la amargura, esta se vuelve realidad aquí en San Ángel, al caminar por una vía de igual nombre en la que sus construcciones fueron cambiando rápidamente de dueños, como por ejemplo la casa del mayorazgo Faguaga pasó a manos de Porfirio Díaz, después a Manuel Fernández de Madrid, obispo de Talanga, posteriormente a manos de Antonio Fernández, maestro boticario, también fueron propietarios de esta misma construcción el general Santa Ana y el poeta José Zorrilla. Pero ahora vayamos a un hermoso lugar. Caminamos por la calle del árbol y más o menos a la mitad de la cuadra desemboca la segunda cerrada de frontera que nos lleva a la plaza de los arcángeles. Aquí, las palabras paz y tranquilidad adquieren su exacto significado. Sus reducidas dimensiones permiten recorrerla en breve tiempo. Encontramos tres bancas de piedra, abrazadas literalmente por bugambilias, bautizadas con los nombres de tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Una fuente, árboles de diversas especies, plantas frondosas y frescas. El ambiente silencioso de este rincón nos provoca a pasear tomados de la mano de alguien de nuestra confianza y afecto, o a leer algún libro, o tal vez a meditar, o soñar, o de plano nos permite transportarnos hacia cuando ese era el lugar preferido para vacacionar. En verdad, San Ángel es uno de esos lugares que después de varios días e incluso años de haberlo visitado, de haber estado ahí, no podrás olvidarlo. Y si te es posible, regresarás y encontrarás nuevos detalles, nuevos rumores de armonía y tranquilidad dentro de esta ciudad que parece siempre estar en constante movimiento, a veces ya abrumador. Y pues, aquí los dejo con estas imágenes y espero hayan disfrutado estos minutos de nuestra cercanía virtual. Me despido de ustedes agradeciéndoles como siempre su tiempo y atención. Soy Marta Gómez García desde la Ciudad de México y les deseo que tengan un super superfinde y nos encontramos hasta la próxima. De vez en cuando me atrevo a acariciar el cielo. Trépolos no puedo, me cobijo en el silencio. De vez en cuando el sol se hace mi amigo. Caminamos juntos, cuando afuera todo está a oscuras, y a tientas puedo imaginar lo que habrá más adelante. De vez en cuando me quedo descalza en la vida, y me pregunto qué hice para merecer semejante bendición, la de ser tan chiquita, dentro de tan inmenso Universo. De vez en cuando me invento un cuento en el que soy la princesa y mendiga, para nunca creerme más importante que nadie y jamás olvidar cuánto valgo. Incendio puentes que yo misma creé, levanto piedras que puse en mi camino. Tiro abajo mi torre para volver a construir recordando en todo momento en no olvidar la diferencia entre estar adentro y afuera de vez en cuando muero para volver a nacer cambiar de piel mutar la fatiga transformarme creo que nací y morí tantas veces que ya perdí la cuenta siento que en mis ojos Se esconde aquel secreto. De vez en cuando me atrevo a ser yo misma. Y no saben qué maravilloso se siente mi libertad. Que extiende las alas y aprende a volar. No viniste aquí para perfeccionar el amor incondicional. De allá es de donde vienes. Y allá es a donde volverás. Viniste aquí para aprender a... El amor personal, el amor universal, el amor complicado, el amor transpirado, el amor fragmentado, el amor eterno, el amor inspirado en la divinidad. El amor tropezado, el amor demostrado por la belleza de echarlo a perder frecuentemente. No viniste aquí para ser perfecto, ya lo eras. Viniste aquí para ser hermosamente humano, defectuoso y fabuloso, para luego elevarte de nuevo y quedar solo como un recuerdo. Pero el amor incondicional corta la con ese cuento. El amor, en verdad, no necesita ningún otro adjetivo. No requiere modificadores, no requiere perfección. Solo pide que te muestres y, ha y hagas lo mejor que puedas, que estés presente y te sientas lleno, que brilles, que vueles, que rías, que llores, que te lastimes, que te cures, que te caigas, que te levantes, que juegues, que trabajes, que vivas, que mueras, que te equivoques, que perdones, siempre a tu manera, eso es bastante y suficiente. Estamos en 360 Radio transmitiendo para la esfera mundial desde el barrio chino y estamos dando a conocer el programa del Festival del Libro Cartonero que se llevará a cabo del 24 al 28 de febrero en Lima, Perú y el jueves 25 a las 5 de la tarde tendremos un taller Mi Libro Cartonero en Pandemia de Flaviana León. Habrá también un conversatorio a las 6 pm, libro cartonero, lógica de dominación y resistencia, donde participan Jazmín Ortiz de Yerba Mala Cartonera, Bolivia, Bélgica abriones de Gata de habla Cartonera de Chile, Wendy Yachira de Lumpérica Cartonera de Perú y Modera Lucibel de la Universidad de Surrey, Reino Unido. A las 7 pm estará la presentación del libro Peleador Callejero 2, publicado por Lumpérica Cartonera, donde participan Ana Infantes, Daniel Vizcarra, Luis Chueca y César Rey Marchan. También tendremos un conversatorio a las 8 de la noche con el tema de El libro cartonero, estética de una alternativa, de una alternativa democratizadora donde participan Nayeli Sánchez, de La cartonera México, Ernesto Suárez, Cartunera Island, España, Ocelot Galván, La Verdura cartonera de México, Fabián Paz, de la editorial La Sociedad Perdida de Colombia, y modera Adrián Vila, Universidad de Buenos Aires, Argentina. El viernes 26 lo daremos a conocer más adelante hoy. En la vida tenemos cercanía y esa cercanía nos marca y marcamos a quienes están a nuestro alrededor. Por eso a veces escribo y digo palabras y hoy tengo que decir que soy. Yo soy el espíritu de mi ser. Yo soy como tú, algo como tú soy. Yo soy como el viento porque el viento me ha tocado y te ha tocado a ti y en su viaje me ha traído algo de ti y en eso poco soy tú. Soy como la brisa del mar y el frío de la montaña, como el aliento y el alma del mundo, como la luz suave de la mañana y soy como el viento sin una estancia. Soy frío como el hielo y cálido como tu aliento. Soy suave y veloz como la vida, y en los frutos de la vida, pues soy un fruto. Soy semilla, árbol, hojas, flor y fruto. Soy el viento que mece las hojas y la savia entera de mi vida, y de tu vida soy un poco. Agradable como el agua soy y como el verde de mi paisaje. Soy como los troncos fuertes del bosque, como tu aliento en mi oído y y tu calor en mi corazón. Soy como la exhalación de tu aliento y como el humo que mandan los motores, el aliento de los obreros en los chacuacos y su sudor empapando todos los metales. Soy las alas del ave y la velocidad del viento y la suavidad de vuelos de la hoja, la firmeza de la raíz en el suelo. Soy amigo y hermano, hermano tuyo y del viento, de la tierra y del agua, del hermano oso y de la hermana águila. Yo soy como la piedra de la cantera, quieto como granito en la veta, escondido en su sangre mineral o venteando el aire como un risco. Soy como piedra bruta, perseverante y estática, sólida, sin forma y dura, y con esperanza de construir un templo. Soy como esa piedra sin trabajo, dura y maleable a la vez el viento no le corta un solo grano, y la palabra disculpe de esa vez. Soy canto que rueda en el río, formado para amalgama en un cimiento, cobijo del hermano en un muro o soporte de tu camino. Soy piedra y roca de construcción, cantera, laja, losa, lista para construir, con corazón de piedra cúbica o angular, lista para vestir un edificio, una tumba, y soy también guijarro del camino, soy loncha, cascajo y arena, rodando con la cara al sol, buscando nuevas formas, y ser, abajo, lo que fui arriba, parte y todo, grano y piedra, soy el hijo, el hermano, la hermana y el padre, el hijo que vuela y va re y regresa, y la madre en vela que no duerme, Soy también el niño muerto en el camino y la madre que llora un hijo asesinado. Y soy también el alma del asesino, porque el asesino, el, el asesino también es mi hermano. Soy la ofrenda, soy la envidia, soy Abel y soy Caín y soy el burro muerto antes que ellos. Soy como tú que lloras un momento y al siguiente ríes feliz por el amor. Soy el niño que llora en la calle y soy la niña que muerde hambre. Soy el viejo desdentado que vive enfermo y la abandonada vieja soy también. Soy la piedra que espera el trabajo, el cincel, el marro, golpeando con esmero. Soy la escuadra que da forma y la piedra que resulta de ello. Soy yo y soy tú, soy el todo y soy la nada. Eh, regresamos a dar el programa del Festival del Libro Cartonero Estamos en 360 Radio, transmitiendo desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, México Y nos habíamos quedado en el viernes 26 de febrero eh, Se presentará el proyecto Lengüera Cartonera Voces que se escuchan a lo lejos con Lucila Bianchi y Viviana Gervoni. Esto será a las 5 pm de la hora de Perú, que en México vienen siendo como las 4 de la tarde. También a las 6 de la tarde del viernes 26 se llevará a cabo un conversatorio que con el tema financiamiento de proyectos editoriales a través de los fondos, los programas y las agencias peruanas e internacionales. Con Leonardo Dolores, del Ministerio de Cultura del Perú, y Modera Roy dabatok de Viringo Cartonero. A las 7 p.m. la presentación del proyecto Los libros cartoneros en sistema braille donde participan Ángela Luna, del Centro Cultural Inca Garcilaso, Rosa Yataco, de la Biblioteca Nacional del Perú, Celeste Azurza, del programa Limalé, y Alfredo Ruiz, de Biringo Cartonero. A las 8 p.m., el conversatorio, Actualidad del Libro Cartonero en Perú. Quiero decirles que todos estos eventos se llevan a cabo por Facebook Live, para que estén atentos y el horario que les estamos dando es el de Perú que traducido al horario mexicano es una hora menos es decir, en México es una hora menos cuando es a las 8 en Perú, 7 en México y estará la actualidad del libro cartonero en el Perú Johanna Casafranca de Amauro Cartonera, Cusco Marco Fonseca, Cacerita Cartonera Perú, Fran Gutiérrez Dendro Ediciones Lima y Modera Antonio Chumbile de Casa de la Literatura. Vehemente pasión Poema de Marco Augusto Subsisto sin el amor perpetuo que le dé sentido positivo a mi recogida vida. He vivido sin vanidad ni soberbia, en soledad perpetua, hasta que un aire fresco llenó mi aliento, saturándome de una celestial ilusión, al escuchar la sensitiva melodía que nace de su acaramelada voz. Quise ser el sonido de sus frescas palabras, para que germine de su dulce boca, que soy su gustoso y diferida adoración. El amor que se filtra por mi piel y se ensancha en los momentos cuando aislado me siento, aspirando con vehemente demencia ver las formas de la soberana de mis antojos. Una llama de excitación fluye de mi interior y ya, Avivando el apetito de mis adentros, de su actividad aspiro componer una bella canción que describa cómo cobra vida este intenso amor que anida en mi deseoso corazón. En el mar de sus dulces sueños deseo anclar y en sus costas doradas desembarcar un alucinante fervor. Soy cielo sin estrellas que te husmea con desesperado empeño. Acompáñame para llenar contigo mi universo virgen de palpitantes índigos luceros. Quiero zarpar hacia tus apacibles aguas y dormir con mi velero entre tus corrientes para regalarte el estandarte de mis sueños y arrastrarme hacia tus profundidades y llenar de tus humedades la nave de mi amor eterno para adueñarme eternamente de tus agraciadas aguas. El sol cultura, en un tañido de campana oscura, de campana segura y verdadera. Argentina mister está en la altura, como un sobre la pradera, y como está sobre la primavera, temblando la de la harina pura de pan y en primavera encampanada y de sudar Guzmán empurpurada por el lativo de una flor segura Ay, la ilara Esta Martín otra amistad formada Agraria i cereal com un asaut. talla surt com una campana dura. Las de la tarde, vivir Quintana, en el lado incorrecto de los sueños perdidos, en la orilla del cielo donde cuelgo el olvido, bajo el sol del infierno cuando vivo de frío, en la tarde de octubre sin la sopa caliente, con las luces fundidas y la calle sin gente con la piel en cenizas y el destino de siempre, en la cama de lo insostenible, en la silla de lo irrepetible, caminando con los olvidados, despertando con los desterrados, donde nada termina, donde todo hace hueco, donde nada se pide, ni siquiera los besos Yo te espero Como el verano a diciembre Yo te espero Con el pasado presente Yo te espero En nuestra historia pendiente Arrastrando las botas En los charcos de luna Despidiendo las 12 Por si vuelve la una Apostando las llaves De mi vida y la tuya. En nuestra historia pendiente perdí el trofeo de lo importante. Fui el más valiente de los cobardes. Yo te espero como el verano a diciembre. Yo te espero en nuestra historia de siempre. Estamos en 360 Radio y estamos transmitiendo desde el barrio chino, dando a conocer el programa del Festival del Libro Cartonero que se llevará a cabo en Lima, Perú. El sábado 27 de febrero, a las 4 p.m. tendremos la presentación del proyecto Hojas de Arte con Licea de Estrada y Richard Arevalo. A las 5 p.m. presentación del proyecto Mientras Costuramos, madres de la pandemia en coordinación artesanal con madres de familia donde participan Cristian Avilés Bacaflores y Álvaro Torrico Dalens a las 6 pm conversatorio editoriales cartoneras escolares aprendizajes de sur a norte donde participan Daniel Taipé de la editorial Villa Cartonera Perú Ani Braga cartonera amarillo, rojo y azul de Argentina. Ángeles López, cartonera Curiositas de México. Elizabeth Petty Narol de Rhodes College, Estados Unidos. Modera María José Montezuma, de la ingeniosa cartonera del Perú. A las 7 p.m., la presentación del proyecto C. Formando familias lectoras en Yauyos y participan Miriam Durán, María de la Serna Príncipe, Mary Luz Yataco y Jael Cárdenas. A las 8 p.m. para cerrar las actividades del sábado se presenta el conversatorio Cartoneras por la Igualdad de Género y Diversidad Sexual. Luis Díaz, la fonola cartonera de Chile, Micaela Pichini, de la Enguera cartonera argentina, y Modera María José Montezuma, de Diversa Cartonera Perú. Fugaz A mí me toca decir que seré la persona que siempre estará ahí para mirarte, cuidarte, y también expresarte que daría mi vida por ti. Las veces que sea necesario esconderte tras de un armario y cobijarte las noches y abrazar tu llanto y ser tu héroe, tus risas, tus juegos, tus sueños, tu canto y dibujarte castillos con sueños perdidos. Volverlos realidad y resanar las paredes de tu cuerpo herido para que puedas amar. Tu sueño personal, el más inesperado, la estrella que alumbra el hilo de tus pesadillas. Y sigiloso, meterme bajo tu cama y ser por siempre el que a toda hora cuide de tu alma ser tu sueño fugaz y de paso te convierta el rostro en una canción y ser tu ocaso y tu aurora quien por las noches te devora ser de tu mente un pensamiento que vuela a través del tiempo. Darío Alfredo Espinoza Luna oh. Creciste sin permiso, sin aviso de entre las grietas abrí paso entre las piedras tu camiño Alma limpia de una niña que murió el 2 de noviembre, semillita negra. sabia que me ha con... tant milenaria Eres la curandera Eres la medicina Pollo de Vuel amé la lagrimita del pasado. Ay, flor del campo santo, a mis queridos sepultados, eres la alegría, eres el trina con con tu brillante marío flor tesempa sucio flor de mi nostalgia flor que regocija eres eres la huella que de Los loss Estamos invitando a toda la banda que nos escucha aquí en Radio Cartón al Festival del Libro Cartonero que se llevará a cabo del 24 al 28 de febrero en Lima, Perú y que será a, pa a partir de pues, la plataforma de Facebook Live y también estarán participando, apoyando el, el proyecto del Festival del Libro Cartonero Cultura 24 Lima Lea el Ministerio de Cultura de Lima, Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Inca Garcilaso, también la Municipalidad de Lima. Y vamos a dar a conocer el programa del último día, del día domingo 28 de febrero, que inicia a las 11 de la mañana, hora Perú, que en México son las 10 am. Con el tema que es una editorial cartonera donde participan Mónica Lanchipa de la editorial Niñita Cartonera Perú, Erika Chalán de la editorial Ruta y Leyenda de Chile, Magda Ferrer de la Universidad Simón Bolívar, Venezuela y Modera Roxana Huamán de la librería británica de Perú. A las 12... El conversatorio, editoriales cartoneras e intelectualidad con Douglas Diegues de Gigi Jambo del Paraguay, Astrid, Salar, Sa, Astrid Salazar de Dirza Cartonera Venezuela, Magari Quiroz de Arqueta Cartonera Perú y Modera Paloma Celis Carvajal en la Biblioteca Pública de Nueva York, Estados Unidos. A las 3 p.m. se presenta el libro los ministerios detrás del carnaval de San Pablo, Amaru Cartonera, colectivo Uiñan, Ayú, Ticarín, Grisa Camargo. El conversatorio de las 4 de la tarde lleva el tema de poblaciones vulnerables y proyección social del libro cartonero, donde participan el Sidio Vila, de Cubaninga, Cartao de Arte, Mozambique. Cristian Avilés, Cuatro Nombres Cartonera de Bolivia. Mateo Menapaz, de Chacana, Cartonera Perú, Italia. Poli Roa, Editorial Cartonera, El Hecho, de Chile. Y Modera Gaudencio Gauderio, del Vento Cartonero de Brasil. Presentación del libro... Leyendas del Deseo, de Leonides Rubio, Nuestra Señora Cartonera, donde participan Paulo Zamparis y Leonides Rubio. A las 6 p.m. el conversatorio, Libros Cartoneros en Espacios Penitenciarios, donde participan Alberto Sarlo, de Cuenteros, Berceros y Poetas Argentina, Isra Soberanes, de Viento Cartonero, México, Sergio Fong, La Rueda Cartonera, México. Modera, Alfredo Ruiz, de Viringo Cartonera, Perú. A las 7 p.m. del domingo 28, se presenta el conversatorio Libros Cartoneros y Escuelas, Nuevos Caminos para el Aprendizaje, donde participan Mercedes Escobar, Emilia Cartonera del Perú, Mary Yataco, Calabaza Cartonera de Perú, perú Carmen Malca, FIA08, Cartonera Perú, Modera, Carol Castro, Ucumán, Cartonera Perú. Cierre del evento a las 8 pm. Pues muchas gracias por participar y apoyar este festival del libro cartonero. Mientras le doy un sorbo a mi delicioso y llumeante café. ¡Ah! Me pongo a elucubrar en esa fantasiosa fantasía que llaman PROGRESO. Dime, dime, dime qué tan fantasiosa es esa fantasía que llaman PROGRESO y te diré, te diré Qué tan dolorosa será la caída pesadilla de los tejanos. Ah, <risa> queridos hermanos grillos. Queridos hermanos de la cuarta transformation. Hombre, oh, no cabe duda que la vida es un albur! Qué bella, qué bella la fotografía donde están los esos campos de la energía solar las celdillas tapizadas de nieve yertas moribundas muertecinas, muertitas como dicen de la cerveza cuando está bien helada están bien muertas ¡Ja, ja, ja, ja! mi reino por un bulto de carbón mi reino por un galón de combustóleo ¡Ja, ja! bien lo dijo bien lo dijo mi compadre Balzac cada vez que el hombre cree haber alcanzado la perfección, lo único que ha conseguido es mudar las cosas del lugar. Pues no andan los millonetas que ya quieren ir a vender un puñado de reyes, residencias, tiempos compartidos allá en la luna. No andan los los artefactos, el rover, esos esos esos este robots ...que andan inspeccionando Marte... ...por favor hermanos gríos... ...váyanse a dar una vuelta ya a las favelas de Monterrey... ...donde andan los niños... ...descamisados, descalzos... ...correteando entre la tierra... Imágenes dolorosas que rasguyan el alma <risas> Dime, dime, qué tan fantasiosa es esa fantasía Que llaman poder Y te voy a decir Qué tan dolorosa será la caída de los tejanos Oigan, el sarcasmo es terrible en internet eh, Circulando, oremos por el estado de Texas Oremos por los tejanos Hay un meme donde va un tejano caminando con su con su equipaje, se suspendieron los vuelos y echándole la culpa a Bartlett, pinche Bartlett. La la oigan, la, la la virulencia gratuita está de a peso. Les hablas de los 48 mil millones de euros que están en Andorra, les entra por un oído y les sale por otro. Les hablas de el dineral que debe el abonero Salinas Pliego, haz cuenta que le hablas a una pared, les hablas de los 219 millones de dólares que tiene que, que regresar el malandrín de Alonso al Ancira para que salga el bote. No, haz de cuenta que es eh, eh, tiras una carnica una caja de zapatos y rebota y rebota, pero no hay nada. De ese tamaño está la virulencia, la rabieta está de peso apeso, eh, muy quisquillosos... ...cuál mínimo error que haga la 4T, hacen una escandalina muy, muy, muy patológica... ...oremos por los tejanos, ¿eh? bien lo dijo balzar ...cada vez que el hombre cree haber alcanzado la perfección... Lo único que ha conseguido es mudar las cosas de lugar. Esto es La Ventana de Jaim. Y yo soy, yo soy Roberto Guillermo.